Hola, buenos días. Bueno, primero bienvenidos, bienvenidas.、Eh, muy agradecida con todo en TV que siempre nos acompaña y difunde las actividades. Lo que vamos a inaugurar este viernes a las 10 de la mañana, acá en este salón, en la c a s o Nabachi Chironi, es una muestra interactiva sobre la prevención de violencia de género, c o n s u m o p r o b l e m á t i c o de sustancias. Eh, d i g a m o s de, desde una mirada de perspectiva de género y de derechos humanos.、Eh, esta es una actividad que venimos trabajando desde principios de años de manera conjunta con APASA y con la Dirección de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Bien, ¿qué se van a poder encontrar en esta muestra? Al ser interactiva, digo, ¿no? La propuesta que en el horario vespertino a las 10 de la mañana es abierta al público y después por la tarde tenemos un horario para la dirección de jóvenes y adultos. La muestra van a poder venir, circular y participar, ver, escribir, reflexionar y opinar. La idea al, al cierre de la muestra es hacer un, un conversatorio, un espacio de reflexión y. Va a estar atravesada por imágenes, va a estar atravesada por、eh, audiovisuales. Y bueno, la idea es también、eh, poder generar una sensibilización desde la, desde la vivencia propia. Bien,、eh, van a venir a visitar, se tienen planeadas visitas guiadas. Eh, no es una visita guiada, es, es, sí es una instalación que vamos a armar donde el público la puede recorrer y después、eh, es itinerante porque la vamos a llevar a Alto Valle, a Valle Medio, a Zona Andina y finalmente vamos a estar también en línea Sur. Bien, que esperen que, que salga ¿no? de esta muestra, que es lo que se espera. Varias cosas. Fundamentalmente, poder articular entre estas dos instituciones que venimos teniendo、eh, equipos y espacios de trabajo en toda la provincia para poder abordar aquellas situaciones vinculadas con la violencia de género y atravesadas por el consumo problemático de sustancias. La idea、eh, de poder llevar esta muestra al territorio es poder articular. Con nuestros equipos, los que tenemos en el territorio, la Secretaría de Derechos Humanos y APASA, para poder generar alguna herramienta de contención y acompañamiento. Bien, bueno, Eva, y por último, entonces dejamos también abierta la, inv la invitación y reiteramos、eh, cuándo va a estar disponible esta muestra y hasta cuándo, ¿no? Sí, esta muestra va a estar disponible en Viedma, desde el viernes, toda la semana siguiente, por la mañana. Y por supuesto,、eh, vamos a, después les vamos a informar cuando vayamos a l t o b a l l e los días que va a estar disponible en el Centro Cultural de Cipoletti y así iremos sucesivamente. Bueno, buenísimo, entonces quedan todos invitados. Quedan todos invitados, todas invitadas y bueno, y ustedes, un abrazo, un abrazo y un agradecimiento por estar acá presentes hoy.